Hola, ¿están? Bueno, nuestra participación era más que nada para los chicos.、Eh, por eso hicimos las joyas populares, hicimos la chocolatada y la rosquita, que bueno, no sé cómo habrán salido porque. Sí, bueno, pero ya no sé qué decir, me encuentro muy nerviosa por、bueno, la primera vez que hablo. Pero nada, espero que les guste.